Bueno, es fortalecer la coalición a nivel nacional, en primer sentido, o sea, que en cada espacio, en cada región, en cada ciudad, haya un espacio donde se amplíe, se multiplique el espacio de lucha que es la coalición por una comunicación democrática, es fundamental para mantener viva la esencia y federal la esencia de la coalición democrática. ¿Y esto cómo impacta en la, en la vida cotidiana de la gente? ¿Esto que se intenta con la ley de servicios de comunicación audiovisual, la intervención, las intenciones del gobierno de intentar modificarla? Y va a impactar, eh, no sé si a corto plazo ya, pero sí va a impactar porque eh, va a tener menos posibilidad de escuchar otras campanas, o sea, si hasta ahora se escuchaba una campana fuerte, que era la campana de los multimedios, de, de, de los medios de comunicación grande, este y había otra campana que era un poco más pequeña, que era de alguna manera la televisión, radio y televisión pública, las radios comunitarias, las radios universitarias, este y, y, y todos estos medios de alguna manera que hacían un poco menos de ruido, ¿no? una campana un poco más chica. Ahora esa campana que era más chica se va a achicar más todavía, porque la verdad que los medios públicos van a pasar a ser este lo mismo que eh, lo, los multimedios, las empresas de los medios grandes, que... este Y, y vamos a quedar las radios comunitarias, pero vamos a quedar las redes comunitarias con pocas posibilidades de poder producir contenido, con pocas posibilidades de poder decir las cosas que a los vecinos le van a pasar todos los días. ¿Quién va a decir los problemas de los vecinos? ¿Quién lo va a contar? ¿Quién lo va a difundir? ¿Quién lo va a poner en, en, en, en el altavoz, en la vidriera? no Las radios comunitarias, pero si las radios comunitarias no tenemos posibilidades de salir a recorrer los barrios, de salir a hacer notas, de salir a ver dónde están los problemas de los vecinos, porque no vamos a tener recursos, porque vamos a estar más preocupados en defender, este poder seguir estando al aire, que poder hacer noticias, que poder salir a buscar este, los problemas de la gente, entonces la otra campana, la otra campana va a ser más chica, va a ser menos ruido, ¿no? Nuestra campana va a ser menos ruidosa, la campana del pueblo, la campana de la gente va a tener este menos posibilidad de hacer ruido. Y ese es el problema, pero bueno, no no sé si esto se va a ver de hoy para mañana. Esto se va a ir viendo en el tiempo. Y ojalá cuando todos nos demos cuenta no sea tarde.